Oh, oh, oh, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, ¡uh! ¿Qué? Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, Mike, escucha, ¿Qué? escucha, ya he llegado a cien mil seguidores, que estoy a punto, a cien a cien ¿Ah? ya llegas, ya llego, ah, muchísimas policías, ¿no? <risas> gracias Mike, entonces ya podemos grabar juntos, verdad, uh, no, no, ¿qué, qué? Yo llegaré, yo llegaré Y Mel será mi compa y luego por siempre grabaré Y grabaré, ja Y grabaré Y seré un compa de los buenos porque sé que llegaré y... No necesito compasar Para el canal hacer crecer Aunque Mike no me carrile Aaaaaaaaaaaaaaaaaa ¡Oh! ¿Qué? A quien quiero engañar Estoy perdido Me voy a la caca Yo llegaré Yo llegaré Tendré millones de agapitos Porque sé Mike, nada conmigo Quiero jugar y vivir aventuras Mike, en serio, muchas gracias Has cambiado de opinión, gracias por esta sorpresa Te quiero... como les dices no Me llamo a y no soy una rata, veo vídeos de Vegeta y me encanta jugar Minecraft Tengo seis años y medio, el ordenador me engancha, y si me lo quita mi madre prende fuego hasta mi casa Tengo el libro de Vegeta pero yo no sé leer, miro siempre los dibujos una y otra y otra vez Vivo en mi cuarto encerrado, no veo la luz del sol, aunque a mí solo me importa la luz de mi ordenador